Bueno,、eh, en esta oportunidad,、eh, en lo que respecta a mi, a mi tema, digamos, lo que vamos a, a charlar con la gente es la importancia de la prevención del cáncer de mama en el mes de Rosa, que es el, el mes de, que se conmemora la prevención del cáncer de mama. Así que hablar un poco de prevención primaria, prevención secundaria y terciaria, qué podemos hacer、eh, cada uno y desde nuestro lugar para combatir、eh, esta enfermedad y prevenirla, ¿no? Bueno, después contarle que está、eh, la gente de la URESA, está el odontólogo, el nutricionista, estamos haciendo vacunación, de, están desparasitando los chicos,、eh, está la gente que va a enseñar a hacer el compost para la huerta, vacunación, entrega de antiparasitarios,、eh, eso a lo que va la jornada de hoy. Y ya mañana también médicos, médicos van a estar acá salud, están nuestros médicos acá del centro del de los Los médicos,、eh, va a venir el galpón y la idea es poder acercar el centro de salud a la comunidad. Y remarcar, me parece, la importancia también de,、si、bien, de salir de los centros de salud, de distintos centros de salud de la comarca, sobre todo de v i e d m a obviamente, sino que también la importancia de poder venir a los barrios. Claro, sí, acercarnos a la gente, porque por ahí la distancia, las condiciones climáticas o las condiciones sociales les impiden llegar y entonces nosotros acercarnos hacia ellos como una oportunidad de, de salud, ¿no? de prevención y de trabajar、eh, en campo. Y en tu caso, un mes muy importante que es el mes Rosa. Sí, este es el mes de. De la prevención de, del cáncer de mama. Entonces, en varios lugares hemos dado charlas, en, en, siempre por ahí, en juntas vecinales o en sala de espera.、Eh, en mi caso, este año es la primera vez en terreno, así que está buenísimo. Hasta cuándo van a estar el día de hoy? Hasta las 18 y mañana también de 10 a 18. Así que invitamos a todos los vecinos que se acerquen, que nos puedan acompañar, que aprovechen la oportunidad de, de tener a los profesionales acá, cerquita de su domicilio.